...contacto con Dafne Piedemont, que es parte de la Red Federal de Editores Transfeministas. Buenas tardes, Dafne. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, Dafne, primero que nada, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos si sos de siestear o, o no, si le haces a la siesta, o si eh, por una cuestión de, de militancias no le entras... Está bueno, pero nosotros siempre usamos este par de horas para mantener despierta nuestra audiencia, aprovechamos para meter temas y siempre andamos reperfilando nuestra mirada sobre parte de nuestra agenda. En esta ocasión te traemos a propósito de este, tu cuarto impropio o de un cuarto impropio, que es lo que se proponen desde la Red Federal de Editores. Este, por ejemplo, Dafne, ¿cómo para empezar una, una charlita? No sé de fiesta, en principio. Vamos a arrancar por ahí. Bien. Me cuesta mucho la fiesta, porque aparte después me despierto como rara, no sé. Entonces es rarísimo. Ahí, no. Y justa no es mi cuarto impropio, porque si fuera mi cuarto no sería impropio, ¿no? Arrancando ya por, <risa> por el nombre de tu cuarto impropio, no. Error, error, no es mío, no es de nadie. Eh, La idea, primero, que es una red en construcción, un cuarto impropio no es la red federal, también quiero aclarar eso. Eh, un cuarto impropio es la primera eh, acción que podemos hacer algunas editoriales, eh, que salimos de los márgenes de, o sea, de, de... Nos interesa y quién está detrás, ¿no? Como editoras, edit, editores, eh, que laburamos con más allá de la temática, ¿no?, sino que somos personas, que, que somos parte del colectivo LGBTQI, más eh, que habitamos los transitarismos negros, originarios, mar marrones, anticolonialistas. Lo que nos interesa es esta idea de, de trabajar eh, una red donde eh, no haya una idea de propiedad capitalista un sistema de productividad capitalista que viven las editoriales y que está siendo cada vez más, más violento, más cruel, más excluyente, eh, no solo para las identidades diversas, ¿no? porque digamos que la, la, en realidad las identidades diversas, eh, los feminismos y todo esto, los últimos, ponele, ocho años. Eh, han crecido, son parte de los catálogos de random, de planeta y de todas las grandes multinacionales y las grandes editoriales, así que justamente es ver quién está detrás eh, y habitar y empezar a, a, a generar esta red donde cada hilo, yo hablo un poco de eso, ¿no? Cada hilo es importante, no hay alguien más, no es importante, una editorial que valga más que otra. Eh, así que el cuarto impropio es el stand que va a tener, que vamos a tener la mariposa de Iguana eh, documenta escénica que es de Córdoba jex eh, que es de Buenos Aires eh, noble plateada paisanita que también son de Buenos Aires de las maravillas, Moná son de Bahía Blanca, digamos eh, estamos como intentando federalizarnos eh, para generar una forma de comunicación y, y Y red eh, anticapitalista, básicamente. Mira vos, bueno, me parece que ahí uh, fuiste caminando por un borde... Eh, muy exquisito y definido, bien definido y que nos interesa muchísimo porque es una lista en la que eh, siempre aprovechamos para poner a pensar a los varones que están en nuestra audiencia acerca de esta distracción que se permiten muchas veces sobre la cuestión que tiene que ver con las diversidades, con el, los feminismos, eh, muchos se hacen los distraídos eh, y aprovechan para mirar para otro lado como si no tuvieran nada que ver. Lo cierto es que muchas veces lo que tratamos de, de, de, de transmitir, Dafne, a ver si me explico, es que los padecimientos de los colectivos, de las diversidades, de los transfeminismos, de las negritudes, de todos los borders eh, de nuestra sociedad, son en definitiva los padecimientos a los que nos estamos exponiendo todos porque se trata de una cuestión capitalista, y, y lo, lo presentaste mucho más sencillamente que yo. Lo cierto es que la definición es que un cuarto impropio es lo que sienten Dafne, que van a tener en esta edición de la Feria del Libro, que es, este, no me acuerdo qué número es, pero es en el stand 1401 pabellón amarillo. ¿Cómo fue que se les ocurrió o de dónde, es, cuál es la semilla, Dafne, para que aparezca esta red federal de editores transfeministas en la nueva feria internacional del libro que se va, que se puede volver a realizar en Buenos Aires? Sí, primero celebrar que se vuelva a hacer la feria en principio. Eh, la feria es un monstruo. Eh, yo a veces la comparo, trabajo hace muchos años ahí y la comparo con... El casino, ¿no? Es algo que, que no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche, analítico, pero al mismo tiempo tenés una oportunidad de conocer una cantidad de catálogos, de libros que llegan de todo el mundo, de, de ir a charlas, a conferencias, de hacer talleres, o sea, todo eso es para celebrar. Eh, por otro lado, eh, sí, va a estar ahí exactamente donde dijiste. Eh, La, la idea en realidad fue de Leti, Leticia Hernando, que es mi, mi coequiper de vida, epa, y de material. Epa, epa, esa Leti, Leti Hernando la conocemos, la tenemos de algún lado. Dale, contame más, a ver. Eh, y, y hemos estado ahí, y vio, vio que quedaba libre eh, un, una, un stand muy pequeño, porque también lo, eh, justamente algo que hablamos en el manifiesto es... Eh, lo excluyente que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Solamente de piso 16 metros cuadrados, o sea, un stand de 4x4 de piso liso, nos salió alrededor de 350 mil pesos. Eh, a eso sumale la, el mobiliario, una librera, librere, eh, todo lo que es eh, los seguros, eh, matafuegos, el cableado, el wifi. Eh, la gestión de... Ahí te cobran sistema. hasta el agua, ¿te cobran hasta el agua ahí o no? Y, sí, sí, okay. sí sí creo que no, de hecho no tenés agua eh, asegurada, literal. no tenés agua no. garantizada Esto... Y en cualquier momento no va a haber agua en ningún lado si seguimos así, el agua no va a terminar siendo lo más caro del mundo estamos bastante cerca, ese es otro tema Ot otra, <risa> arista, otra, otra arista Otra arista de la realidad también Sí. De, de capitalismo, porque en realidad todo termina siendo parte de los niveles de producción, de cómo estamos produciendo, de qué estamos produciendo y cómo lo estamos produciendo. Y el, el quién está detrás es siempre lo importante, ¿no? En definitiva, por eso vuelvo a lo mismo. Nos interesa saber quién está detrás. La idea, si bien, fue que Leti vio esa posibilidad, dijimos, ¿qué hacemos? Invertimos en esto, bueno, llamamos a algunas editoriales eh, amigas, eh, que sabíamos que eramos, eran coordinadas o por mujeres tan feministas, o por lesbianas, o por identidades queer, eh, y a partir de ahí fue que empezamos, por eso siempre aclaro que el stand de un cuarto impropio no es la red, la red está en construcción y no estamos invitando a nadie a nada, vengan a ser parte, esa es la idea. Editoriales de la Pampa, editoriales de, la, de toda la Patagonia, yo justo recién terminaba tu nota con, con, eh, hablando de esto, ¿no? de la cantidad de editoriales que hay en el país que no llegan a la feria por lo excluyente que es, a nivel identitario, a nivel geográfico y a nivel económico. Entonces estamos armando este probador de libros eh, donde cualquier editorial que cumpla con un lugar de coordinación por transfeminismos y, y también por eh, todas, cualquier persona, identidad, marica, puto, trans, queer, eh, bisexual, lesbiana Cualquier identidad intersex que se corra de los márgenes hegemónicos Está invitada a participar eh, va, va a funcionar en forma de biblioteca, de consulta No son libros que estén a la venta Sino que la idea es poder linkear al público en general, a las bibliotecarias que van durante las jornadas de Conavip, a, la, a todas las personas que van a las mesas de negocios, a las jornadas profesionales, a que tengan contacto directo con esas editoriales que no llegan, que sepan cómo encontrarlas, que tengamos un link con el catálogo y poder tener fácil acceso, cualquier persona que nos pregunte, que sea un lugar de material de consulta. Esa es la idea del proveedor de libro y la convocatoria está abierta a cualquier editorial que quiera ser parte. No invitamos porque es impropio esto. No estamos. Yo no soy la dueña de nada, ni lo es, ni documenta, ni lo ejec. Es esto es impropio. Y desde esa impropiedad estamos generando la red. Es como ir al medio del desierto y clavar un marco con una puerta y abrir la puerta y que del otro lado haya todo un mundo y empezar a invitar a las eh, a las a las editoriales que andan en, en una nebulosa e invitarlas a pasar por ahí a ver si nos podemos apropiar. Eh... Del cuarto, del cuarto este impropio, encima es amarillo el cuarto, bueno, o la zona esa de la Feria Internacional del Libro. Los colores tenemos que resignificarlos porque si no estamos en el horno creo que no nos queda ninguno. Nos tenemos que apropiar de algunos, sí, tal cual. Este, Dafne, está muy buena, la, muy entretenida la charla porque además paseamos por un lugar, por una zona... Este, que, que no frecuestamos casi nunca, me parece. Lo cierto es que hay este, contenidos editoriales y hay prácticas de quienes militan, eh, empujan, arrastran eh, todo lo que sea el compromiso y la militancia de, de ser parte de las diversidades sexuales en la Argentina hoy. Venimos en una época además donde um, sentimos que todo está en tensión, que todo se puede reclamar, que hay cada colectivo, cada colectiva puede levantar la voz y hacer eh, visibilizar su reclamo. Y esto la verdad parece que... Este, vendría a generar, no sé si un lugar, un yunque, parece, donde eh, ver si podemos amalgamar o, o, o hacer una magia para que empiecen a circular mejores contenidos editoriales o que circulen más, o, o cuál es, en el fondo, lo primero que se te viene a la cabeza como deseo, como proyección de, de este grupo de editores. Que se puedan visibilizar que tengan acceso a otros espacios que no sea el pueblo o que no sea lo pe el, el pequeño lugar donde están. A mí me interesa, o sea, yo me vine a vivir a Viedma hace un tiempo y, y, y de hecho estoy viviendo del lado de Patagones, que es mucho más chico, y, y cuando vas a hacer la a territorio, te metes en las bibliotecas populares de, de espacios incluso mucho más pequeños que de Patagones, eh, empezás a ver que el mundo es otro. La, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, no son referencia de lo que es el país. Eh, entonces, si nos quedamos en que las editoriales están en Rosario, en Córdoba, en, San, en, en, en Buenos Aires, estamos mintiendo. ¿Sí? Entonces, eh, me parece que es importante empezar a, a darles espacio de visibilidad. Visibilidad y tejer una red. La red se teje entre todos y cada hilo es importante. ¿Sí? Sí. Si uno de esos hilos se rompe, la red no va a funcionar de la misma manera. Eh, así que repensarnos, me muy parece que eh, un poco está ahí la cuestión. En repensarnos, bien. más que el contenido, porque contenidos LGBT tenemos en random, Cam eh, o sea, Camila Sosavillada, librazo de, de, de planeta, pero es de planeta. Eh, entonces, que no se sigan apropiando de nuestras culturas políticas identitarias, que nadie se apropie de nuestras políticas identitarias. Muy bien, muy bien, la verdad es que parece todo un ejercicio de autonomía, una verdadera lucha, eh, me, me imaginé eso de que, de que por ahí era como una especie de yunque lo que se iba a generar este, y por ahí no está del todo errado, digo porque eh, ojalá sirva de base para eh, nuevas conquistas y para que se materialicen los objetivos que se propongan eh, a partir de esta experiencia en la Feria Internacional del Libro. Dafne, es, este, dijiste algunos nombres, eh, paisanita, editora y eh, ediciones documenta, por ejemplo... Eh, sí. Pero ¿cuántas son? ¿Te animás a tirar un cálculo? Una, no, un... no las, que, las que estamos cubriendo económicamente el stand somos siete editoriales, pero por eso digo, eso no es la red. Un cuarto y propio solo las que pudimos pagar el stand. Claro. Pero estamos invitando, o sea, in, por eso digo, no estamos invitando, estamos haciendo parte, digamos, che, vengan, vengan, ocupemos los espacios, tensionemos la feria, tensionemos este sistema capitalista de producción capitalista de la producción editorial quienes venimos laburando con el mundo editorial hace muchos años, empezamos a ver hace cada vez más cruentamente y más violentamente cómo se van apropiando la idea. entonces mi idea no es de, de propiedad ni de la de ninguna que está ahí sino que es justamente de una apertura diferente ¿sí? en todo caso, después pensamos la expropiación de un artista que, que ahí bueno puedo sostenerla y, y defenderla un poco más pero si sí tensionemos la feria Sí generemos un espacio de tensión. Muy bien. Tensionar la feria va a ser tensionar seguramente también la realidad y una vez más le vamos a patear, patear la escafandra de alguna manera a personas que circulen por esta feria que va a estar ocurriendo... Entre el... Eh, a ver cómo era la fecha de... 28 creo que arranca hacia el público, porque empieza el 25 las jornadas profesionales y el jueves siguiente, 28, 29, ¿no? 25, 28 creo que empieza el jueves. Muy bien. Por el 28 al 16 de mayo. El último día es 16 de mayo. Ahí está, ahí está. Del 25... De abril al 16 de mayo. Ahora el 25, sí. pero son las jornadas profesionales para quienes están inscritos. Al público se abre el jueves, jueves 28. Muy bien, lunes, muy bien. Eh, un sí. stand por primera vez y porque sí, y para tensionar la feria, un stand que busca eh, a, sus, eh, a sus, no vamos a decir a sus <ríe> propietarios, Porque no, no. es eh, propio este cuarto, pero ¿Viste busca. Que es sin difícil. Que... Viste cómo tenemos naturalizado el lenguaje. Y bueno, viste cómo también hay que poner, proponerse eh, sacar esas cositas del medio para, para entender que por ahí puede haber una circulación donde tenemos un prejuicio anquilosado ahí. Este puede haber un, una ruta de circulación. Dafne, la verdad es que estamos muy agradecidos por este rato. Eh, ya me dijiste que son varias las editoriales y que están esperando y convocando a más que aparezcan otros sí ya tenemos más de eh, 40 editoriales que se inscribieron para ser parte del trovador de libros que es esta biblioteca de consulta eh, para que tengan acceso a mi idea la mi idea digamos la idea de, de de quienes somos empezamos esta esta jugada de esta jugada de ajedrez es por ejemplo, linkear a una editorial de, de corrientes con una biblioteca de Tierra del Fuego, que jamás se conocerían. Ahí lo Entonces ese es el trabajo, el entramado de la red. Muy bien, muy bien, ese es el trabajo. Y lo que notamos es que hay, un, hay, hay, hay cierta energía, así que les vamos a desear suceso, Dafne, este, te estamos muy agradecidos y creemos que seguramente esto... Va a terminar produciendo algo, viste cómo es un huevo, algo va a salir de ahí, este, sobre todo porque no se proponen habitar un freezer. Dafne, muchas gracias, no sé si nos quedó algo por mencionar. Este, queremos hablar de lo que surja de acá, así que tenernos en cuenta, sobre todo para, para esta especie, para esto que se va, que, usted último que mencionaste, ¿no? Esto de linkear, lo del banco de, de los libros, eh, seguramente algo va a quedar más o menos este, permanente y lo queremos, se lo queremos contar a la audiencia, así que contamos contigo, con compañeras, compañeros, de que hagan referencia a este, a este cuarto impropio que tenemos que asaltar. ¿eh? Exactamente, hay que tomar los espacios y ocuparlos y habitarlos y tensionar. Bueno, te, tenés Gracias algo más, tenés el micrófono a disposición, aproveche y tire. Saludos a la tía. Saludos, Gracias saludos a... <risa> a toda la gente de La Pampa, estuve hace poco en la feria de Pico, así que nada, saludos, saludos a, a toda la gente de allí, querida, mucha gente querida, es una provincia que, que quiero mucho y hay gente que, que adoro. Te adoro muchísimo y, y, bueno, ellos le saben. Buenísimo. Sí. Eh, Dafne, gracias otra vez. Y vamos que todo libro es político, vamos adelante con esa participación en la Feria Internacional del Libro. Gracias. Que tengas buena jornada. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está Dafne Piedemont, que es parte de la Red Federal de Editores Transfeministas. Van a estar en el stand 1401 en el pabellón amarillo a partir del 28 de abril en la Feria Internacional del Libro. Ella es este, poeta, editora, es gestora cultural en poesía, en transfeminismos y en disidencias y estuvo en la siesta que no fue.